que hace posible este programa Hace tres meses el mundo cambió de la noche a la mañana todo se transformó Esta vez no hemos contado la historia, esta vez hemos sido testigos de ella, hemos sido parte de la historia, esta vez hemos estado en la historia, hemos vivido, vivido y sufrido uno de los momentos más importantes. No sé si saldremos mejores o peores, pero sí sé que no volveremos a ser historia, aunque no queremos ser historia, queremos contar la historia en los libros, no en los libros del alma. Insistimos, eh, todo ha cambiado Una de las cosas que cambiaron son algunos horarios de esta cadena Nosotros hemos empezado antes y hemos acabado después. Me siento muy afortunado de haber podido contribuir a que la ansiedad y la angustia sean un poquito menor los fines de semana por la noche. Gracias a vosotros y gracias a los que gestionan esta radio por depositar su confianza en nosotros. La semana que viene seguramente, seguramente, volveremos a nuestro horario de siempre. Nunca olvidaremos estos meses. Habéis sido luz en la oscuridad y claro que podíamos contar otras cosas y hablar del tema del que todos han hablado pero hemos hablado de lo que estaba pasando y también de misterios de enigmas, de espionaje, de historia nuestra aportación ha sido esa, hacer más grande lo que nos ha hecho grande y hablaros también de cosas que se salieran del monotema Lo dicho, la semana que viene volvemos seguramente a nuestro horario de siempre. Esperamos haber sido compañía durante estos tres meses. Hoy, como siempre, vamos a estar desde ahora, desde las 12 hasta las 4, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. todo el equipo preparado y dispuesto Silvia Casasola en la condirección Miguel Jurado al frente de la parte técnica Javier Sevillano en redacción y producción Dentro de muy poco, dentro de tan solo unos minutos, hablamos sobre rituales, sobre creencias, sobre creencias relacionadas con el renacer. La humanidad lo va a volver a hacer. Y lo vamos a hacer, y vamos a hablar, y vamos a conversar con un especialista en historia, en leyendas, en tradiciones, en creencias. Uno de los más eh, sabios especialistas que existen en nuestro país, Rafael Quintilla. También os vamos a hablar de anónimos en materia reservada con Fernando Rueda. ¿Han vuelto? También lo vamos a contar. También tenemos esta noche Círculo Secreto. Hablamos sobre verdad y mentira de los gurús. Y también os hablamos de la lluvia que calma en algunos momentos en nuestra mente. Lo vamos a contar en Ureca. Ahí tenemos un encuentro cercano con uno de los investigadores OVNI más importantes de nuestro país. Ha tiempo también para la ciencia y sobre cómo ha abordado historias de ciencia y científicos al mundo del cine. Os hablamos esta noche en El Callejón con José Manuel Esquivano. Y a Mundo bizarros os hablamos en, del golem. En, de energía atómica también os hablamos esta noche. Será en la cara B. De muchas otras decenas de millones en, de cosas os hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos. Os recordamos, eh, tenemos una etiqueta en Twitter, Almodilla Rosavientos, Almodilla Rosavientos. Y otro detalle importante, la página web de Onda 0 onda 0.es y además ahí tenéis los programas completos, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Por... Insistimos, eh, gracias a todos, eh, porque durante estos días habéis estado ahí. Ha sido en onda OndaCero.es uno de los programas eh, más escuchados, y para nosotros ha sido un lujo y un placer estar aquí desde las 12 de la noche con todos en vosotros en este confinamiento que parece parece que se está acabando. Vamos a comenzar la semana que viene un poquito más tarde, pero os vamos a ir informando en las redes sociales y en diferentes eh, sitios. El horario de siempre, todo vuelve a ser como siempre. Eso es bueno. Pero antes de todo ello, como siempre... Os eh, damos eh, las eh, primeras pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Muy buenas... Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que nosotros no nos podemos quejar porque hemos sido unos auténticos privilegiados. Hemos estado pues eh, con todo nuestro cariño acompañando a nuestros oyentes y eh, eso de que te consideren un trabajador esencial en estos tiempos, pues yo creo que en realidad lo que hay que coger es decir, ¡qué suerte, qué suerte tengo! No, no que me la suerte que me podría ser en mi casa, no. ¡Qué suerte tengo! Y, y lo cierto es que ojalá todos aprendamos de, de todo esto que hemos estado viviendo. Y ya este lunes, fase 2, y, y esa normalidad que poco a poco... En Madrid, ¿eh? En Madrid y en sí, Barcelona. Sí, sí, eh, en, en no otros fase 3. De, de, de muchos sitios eh, que van a comenzar la fase 3, pero ya comienza a verse un poquito de luz al final del túnel. Sí. Ha sido muy duro, está siendo muy duro. Hay que seguir pidiendo. Eh, no hay que relajarse. Mucha coherencia, mucha coherencia, mucho comportamiento cípico es importante en un momento en el cual lo que hagamos hoy Va a beneficiar al futuro más que nunca ¿no? Claro, y nosotros pues eso Tenemos que eh, reajustar horario en cuanto Empiece la liga, que está la gente ya Con unas ganas, una ansia, ansia viva ya Todo, todo ansia vuelve a la viva. normalidad La liga vuelve, todo vuelve A la normalidad, vamos a seguir Aquí ofreciéndose muchos eh, Temas, un poquito menos eh, De tiempo, pero vamos a seguir Haciendo lo mismo, contando misterios eh, Contando historia, contando espionaje Contando ya. mil cosas Lo que hemos intentado hacer, y sobre todo importante es que la gente nos ha hecho compañía a nosotros. Nosotros, eh, ojalá hayamos hecho compañía a la gente, pero eh, necesitábamos eh, porque nosotros también hemos sufrido esto, ¿no? Pues sí, porque era como que salías y no había nadie y decías, Dios mío, ¿qué ha pasado <risa> que Ha desaparecido todo el mundo Toda la gente Y lo único que te encontraba Era un coche de policía sí. y, y, y decías Bueno, pues a ver si no se piensa Que estoy haciendo algo raro ¿no? Que, que, que me lo he saltado el confinamiento Sino que voy a trabajar Pero la verdad es que Poquito a poco Ya, ya estamos todos y, y con lo cual pues cuando nos queramos dar cuenta, si Dios quiere, pues eh, estamos tomando el sol a ratitos. Así que bueno, incluso los oyentes que están ahí pendientes de así, a ver si les llega, la, les llega su regalito de la rosa de los vientos en los concursos, porque dicen, oye, yo he adivinado, yo adivino el personaje, pero resulta que no me está llegando nada. Y claro, es porque la paquetería, nosotros no podemos estar viniendo a las horas habituales, entonces pues bueno, pero todo llega, todo llega, todo se regula. Todo se regula y eso, eh, que ojalá aprendamos de todo y que sea para bien y que mejoremos. Bueno, pues vamos ya con las pistas del concurso. En estos días de confinamiento, pues ¿qué ha pasado? Pues que muchos hemos aprovechado para leer. Pero claro, no se ha podido celebrar la Feria del Libro porque no se podía eh, concentrar aglomeraciones. No hemos podido tampoco ojear estos libros que nos gustan físicamente en las librerías, porque están cerradas. Pero ya muy pronto, yo creo que ya a partir del lunes se va a empezar en diferentes sitios, en fase 3 ya se empiezan a abrir, y, y bueno, incluso algunos centros comerciales ya también van a tener apertura, regulando para que no haya demasiada gente, pero ya se va a poder hacer. Entonces, para animar a ello, yo, Pues he traído autores y autores de estos que te enganchan cuando estás empezando a ver si te gusta leer o no, que son los autores de libros para, para gente joven, para los chavales. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Sí comenzó contando historias, pero que muy imaginativas. A su hermana pequeña. Las opciones que os damos son... Royal Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate. J.K. Raulín, autora de la saga de Harry Potter. O Robert Louis Stevenson, autor, entre otros muchos, de La isla del tesoro. Tenéis que decirnos uno de ellos. Y entre todos, todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un premio. Y tenéis que escribir al correo arrosa.vientos.com o en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos Decir vuestra opción y mucha suerte Las 12 y 12 minutos, arrancamos La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa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 Con Almadilla Rosa Ventos, Catillo nos dice, cuidado, una cita muy conocida, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Y nos dice Antonio Rodrigo, el chino de la esquina ya está abierto. Esto es que es un indicador de la vuelta a la normalidad. En Onda Cero, la rosa de los vientos.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 todos los policías o la inmensa mayoría de los policías juzgados por este tipo de, lo, de delitos terminan siendo absueltos. Pero el poli era reincidente, ¿no? Creo. El que tenía también un expediente ya bastante llenito de causas sí, de sí, estas, sí, de sí, violencia. Sí, eh, el eso. que le tenía justo la rodilla ahí apretándole el cuello. Tenía el expediente sí, bastante cargadito el, de denuncias de este tipo. De violencia. no sirve para nada. Sí, sí, no, no sirve para nada.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 poderosos, ¿no? Y, mmm, además, también es verdad que ya eh, Anonymous le tenía ojeriza y ya hace unos años, en 2015, cuando todavía estaba en campaña electoral, para ser presidente de Estados Unidos, filtraron su teléfono, el número del teléfono, la, el, su número de la seguridad social y f, filtraron absolutamente todos los los eh, datos eh, que a él se se referían, ¿no? Fernando, una pregunta, de una cuestión, eh, porque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 La vuelta a la normalidad eh, tiene estas cosas eh, que a veces uno se equivoca he dado pasos las noticias y no en Onda Ceros cuenta en la actualidad a las 2 de la madrugada continuamos en la rosa los ventos eh, continuamos eh, con el concurso de esta noche y continuamos eh, dentro de unos instantes eh, con materia reservada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 En onda cero, la rosa de los vientos continuamos en la tele reservada. Continuamos con esas informaciones que han dado a conocer supuestamente la gente de Anonymous, por ejemplo, Fernando Rueda, sobre Lady D. Y la muerte sí, esa... que afectaría o, o implicaría en algo oscuro al, a la realeza británica. Sí, sí, sí. Esta es una historia de la que hemos debatido mucho sí. y que seguiremos debatiendo, que ocurrió el 31 de agosto de 1997, ¿no? Y que siempre ha quedado la sospecha de que había una conspiración detrás y que esa conspiración... Eh, la llevaba a cabo pues, eh, su exmarido el, el príncipe Carlos ¿no? eh, aquí lo que dice Anonymous es que eh, vincula nuevamente a, a, eh, el tema con Jeffrey Epstein ¿no? eh, y ellos dicen que eh, Lady V eh, tenía datos de la relación de miembros de la familia real con esta, eh, este tema de, de explotación sexual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 Una historia que va a dar mucho que hablar, que hemos contado aquí, en materia reservada con Fernando Reda. Ahora tiramos de la manta, ¿te parece? Al ataque. Sí. Sacude, sacude. Vale.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 Bueno, pues eh, la figura del personaje de Saulo Sabá es el primer protagonista, el primer gurú de esta noche, pero vamos a citar algunos casos además. Fue un gurú, una persona que tuvo mucha relevancia en su momento, un curandero de campanillas en Málaga.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 Claro. un interés, una información eh, le pueden contar cosas pero otra muy diferente es tener tal grado de aceptación como para ponerle un avión pues claro, ese es, punto no, no claro, pero sí es cierto lo que comentáis con Fernando claro, Jiménez del Oso sí, sí, sí, con JJ claro, Benítez, sí, atendido, con Ramiro sí. Calle o sea, que es una sí, mujer sí, sí, que sí, se sí, interesa por estos claro. temas que no haya sido una cosa constante y muy pendiente ni no que le, contra, le, pero, pero que sí era una no mujer eh, eh, pues eso curiosa hmm.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 Un supuesto ti. hecho real, de eh, perdona Manuel, que dio hasta testimonio, lo vamos a escuchar, de una abducción. Cuando venía para acá, a las altas horas de la madrugada, veo la consalvida lucecita, lucecita, pero comportamiento curioso, no viene tras de mí, pasa por el horizonte así. me ¿No? también te agarro, digo la hora, lo pongo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 de la madrugada hoy estamos en la rosa los ventos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada ahora vamos a contaros las noticias en la información de Onda Cero os cuentan ahora mismo lo que está pasando en España lo que está pasando en el mundo pero después continuamos muchas cosas por delante vamos a hablar de cómo el mundo del cine ha tratado al mundo de los científicos vamos a contar vamos a contar Algunas películas y vamos a explicaros qué hay en algunas películas que puede ser interesantísimo. Vamos a tener también el mundo de la ciencia, lo que conoce sobre la lluvia. Lo vamos a conocer en nuestra sección Eureka Comado Martínez. Y vamos a conocer también el origen de la leyenda. La encontramos en un cementerio judío en Praga. El origen de la leyenda del golem nos la cuenta. Eh, Miriam del Río nos lo cuenta aquí en la Rosa de Vientos en el Mundo Bizarro Os recordamos en la etiqueta que tenemos ¿Eh? el hashtag en la etiqueta Almadía Rosa Vientos, y el correo electrónico rosa.vientos.es De hecho, la actualidad y después continuamos en la Rosa de los Ventos hoy hasta las 4 de la madrugada. De acero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa ¿Cómo está el patio en Estados Unidos? Este personaje nos ha contado la información ahora en las noticias, de eh, sabido cómo está sucediendo todo en Estados Unidos eh, está incendiando un poquito a la gente eh, las reacciones eh, son eh, muchísimas eh, ...porque Trump, el presidente de los Estados Unidos... ...está haciendo cosas un poquito un poquito extrañas... ...y lo digo con... ...me parece, me parece terrible que este personaje... Eh, ...esté dirigiendo el, pla el país más importante del mundo... ...en cierto modo, esté presidiendo el eh, planeta... ...bueno, pues eh, esa es la historia... Eh, ...con Almadía Rosavientos... Eh, ...que os comentamos al comienzo... ...de esta hora de programa... ...de este nuevo tramo... En donde vamos a tener, además de lo que hemos comentado, encuentros cercanos con uno de los investigadores del fenómeno OVNI más importantes de nuestro país, con José Antonio Carabac, y vamos a tener también en el siguiente tramo, en la siguiente hora de programa, la cara B, con el autor de un libro, el autor de un libro sobre la energía nuclear. La energía nuclear salvará al mundo, nos lo decía Alfredo García Lo vamos a conocer dentro de unos minutos eh, Pero antes eh, pistas eh, para conocer Al personaje oculto de esta noche Pues sí, vamos a ver si damos alguna pistilla más Pues yo veo ahí a los oyentes Que están un poco, no sé Van disparando a todos Que si Roald Dahl, que si J.K. Rowling Que si Steven, pero bueno Bueno, recordamos que es un autor que enganchó en el ámbito de leer, pues eso, al hábito, a miles de niños eh, de todas las edades, incluso pues adultos, yo creo que también se han enganchado a leer gracias a, a, a estos libros y a estos autores. Bueno, que además comenzó contando historias eh, con su imaginación a su hermana pequeña, y que su madre era quien alentaba su sueño de escribir. Y aquí va la tercera pista, y a ver si lo dejamos sentenciado prácticamente ¿Quién puede ser si su éxito tiene que ver con un niño que va a una escuela muy muy muy especial no hasta para todos? Las opciones que os damos son Roald Dahl autor de Charlie y la fábrica de chocolate J.K. Raulín, autora de la saga de Harry Potter o Robert Louis Stevenson, autor entre otros muchos de la isla del tesoro Decidnos en rosa.vientos arroonda el correo quien puede ser o también en Twitter. Nos lo escribís, almohadilla Rosa Vientos, y nos decís vuestra opción. Venga, que ya queda poquito. Mucha suerte a todos. La rosa de los vientos en Onda Cero.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 ...pues en todo siempre debe de haber algo de, algo de realidad... ...pero claro, desde el siglo XIII a hoy en día... ...imagínate si toda esa información... ...que en un momento pues fue eh, entendida como cierta... ...para muchas personas... ...pues hoy, hoy en día, siglos más tarde... ...aquello está más tergiversado, imposible ¿no?... ...pero sí que es cierto que la leyenda del Golem es una realidad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 Turismo cool, Dark. ¿no? Así se titula este libro, El golem, el cementerio judío de Pra y muchos otros eh, destinos eh, turísticos. Importantísimo eh, fomentar el turismo en estos eh, días. Acabado el confinamiento y dentro de poquito vamos a poder conocer eh, mucho mundo. De momento lo vamos a hacer eh, con los libros, con libros eh, como este, con Turismo Dark. Vamos a viajar con la imaginación, eh, con este trabajo. Miriam eh, del Río, su autora.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 La quimera de otra vida De lo que nos Ovinos Expresar Del trapecio Que ante la nada Oscila De tragedias Y triunfos Que dura Un segundo De alterar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 claro, tenía que ir yo, si sí, es que, sí, no, pues, o yo para que veas, pues es que si sí, en el a veces lloves a sí. <ríe> si llega a llover ya la cuestión es que en el lugar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 ese volcán, el Monte Waigale en Kunai, en Hawái, llueve 350 días al año, fíjate o sea, Joder, estos si nos, nos ganan, yo creo que en Alicante, tenemos, sí, en Alicante tenemos, tenemos el privilegio de tener como 300 no sé cuántos días de sol al año, bueno, pues es que estos tienen sí, sí. 350 días de lluvia al año, aunque tiene un clima bastante caluroso por eso eh, tiene una vegetación no. tan exuberante sí, sí, sí.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 Son casi las 3 de la madrugada. Esta noche la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Hemos comenzado a las 12 de la noche. Estamos hasta las 4. 4 horas en de programa, 4 horas en de la Rosa de los Vientos, 4 horas con vosotros en Onda Cero. Nos contamos en la actualidad, en lo que está pasando en España, en lo que está pasando en el mundo, nos lo cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero y después continuamos una hora más en nuestro programa en La Rosa de los Vientos con muchos contenidos, en secciones, invitados, voces. Os recordamos en la página BOEF www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos las noticias en la actualidad y después continuamos en la Rosa de los Vientos, e insistimos una vez más hasta las 4 de la madrugada.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 con el autor de un libro sobre energía nuclear y sobre la posibilidad de que haya mucho mito, haya mucha leyenda, de que pueda ayudar para construir el futuro la energía nuclear. Lo vamos a conocer hoy, ahora dentro de unos instantes, vamos a conocer información sobre este tema, sobre la energía nuclear. ¿Está mala? Va a ser en la cara B, en la Rosa de los Ventos, pero también tenemos en esta hora de programa, Callejón con José Manuel Esquivano Hablamos de ciencia, ciencia y cine Y por supuesto, en esta hora de programa También vamos a tener a Javier Sevillano Que nos va a contar señales del fin del mundo Y antes, la resolución al concurso El ganador, el personaje oculto de esta noche Y Vamos a resolver el concurso, Silvia Casasola. Así es, bueno, pues recordamos que teníamos a varios autores, por ejemplo, Robert Louis Stevenson, pues logró captar la atención de lectores muy jóvenes, pero también lo hizo de lectores adultos, siendo uno de los referentes en las historias fantásticas de aventuras más clásicas de la literatura. Roald Dahl qué decir de Roald Dahl Bueno, pues él se caracteriza por tener una imaginación desbordante. que además pues eso la mostraba en el mundo infantil, en los libros infantiles, pero también tiró de humor negro para relatar cuentos para adultos. Pero la prota de esta noche es uh, she, I think she was, uh, I think was months before she died I started writing. Estamos escuchando a J.K. Rowling y ella está hablando de lo que le hubiese gustado a su madre la historia de Harry Potter porque su madre murió un poco antes de que ella publicara el primer libro incluso de hecho ella comenta que si no hubiese sido por la muerte de su madre seguramente que todas esas referencias y todo ese bagaje que ella tiene a la hora de contar la historia no hubiese sucedido así que pues bueno, pues la verdad es que lo del libro fue una maravilla Dear Mr. Potter, you have been accepted to Hogwarts School. A yo se le ocurrió, pues se llama Jo. Eh, no se llama eh, Kathleen, porque candy se lo puso por la por la abuela, el, la porque la J es porque se llama Joe, y, pero la K no le corresponde como nombre. Pero bueno, la editorial dijo que sí, que sí, que no querían que se viera que era una mujer, y por eso puso las dos iniciales. El tipo J.R. Tolkien, pues ella J.K. Rowling. Bueno, pues Joe se le ocurrió la historia de la escuela de magia y el personaje de Harry Potter. ¿En qué momento? Yo había escuchado que en una cafetería, que ya estaba escribiendo casi la típica servilleta, y resulta que no, que ahora me he enterado que fue en un trayecto en el tren, que se averió el tren durante cuatro horas... Y ella empezó ahí a darle, a darle, a darle a la imaginación y en cuanto llegó a su casa se puso ahí a escribir como una loca y ahí pues nada, le vino todo el mundo creado, empezó a escribir sobre Harry Potter, sobre sus amigos, sobre los enemigos y por supuesto sobre la magia. Bueno, pues Rowling ha sido noticia esta semana porque el Icaboc, que la autora de Harry Potter escribió hace una década para sus para sus hijos, pues resulta que lo ha rescatado de la para la cuarentena y se ha vuelto a editar en castellano y se va a editar ahora, eh, para que todos los españoles pues, lo podamos también leer, y se entrega por... Internet. Se entrega en Internet. Con lo cual, quien quiera coger y leerlo, lo va a hacer así. Y el ganador y ganadora de esta noche ha sido... Participó en Twitter. Damos las gracias a todos porque habéis participado muchísimo. Y ha sido Gaspar de Villagra. Gaspar de Villagra. Con arroba Gaspar V. Así que envíanos a rosa .es, tu dirección y te llegará algo que te gustará del programa La Rosa de los Vientos Las 3 y 11 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos La Rosa de los Vientos en Onda Cero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 Ver y comprobar que no llevo explosivos, evidentemente, que no llevo metales. Esos no. túneles de seguridad son más peligrosos que una central nuclear, ¿no? A nivel ah. radioactivo, eh, digo. No, no, en bueno, lo, lo, Pero el, los el, pasamos el, todos, quiero decir.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 Y si saliera contaminado, eso lo detectaría también. La energía nuclear salvará al mundo. Así se titula el libro que se sí. acaba de publicar. Está en Planeta, una energía nuclear que tú conoces a la perfección. Eh, en unas fechas en que además hacen falta cosas hay que salven al mundo. Hay que cambiar un poquito los conceptos, pero quitando con este libro, ¿no? El objetivo es quitar un poquito el concepto negativo que existe sobre las cosas, el mito que hay, que es mucho, pero también la realidad nos indica que, por ejemplo, Greenpeace no protestaba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 del escribano con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas bueno noches, ¿qué tal? El mundo ha estado confinado el mundo está saliendo de ese confinamiento y también el mundo del cine poquito a poco no sé lo que tardará el mundo en volver a ser normal pero el cine también va a estar en este mundo nuevo que viene, ¿no? Hombre, no me cabe la menor duda, poquito a poco la cosa va progresando, ya se anuncian cines que abren, ya se anuncian estrenos, de, de momento los estrenos son todos en forma digital, pero poquito a poco estamos viendo el final de esta, de esta mala película, que yo creo que el, el final será bueno, ¿eh? así es que tendremos cine dentro de, no demasiado Fíjate, esta película, vamos a escuchar la música, primero la oímos y luego contentamos eh, ¿por qué? Porque es una de las películas importantes, grandes, no, grandísimas, en ¿Eh? la historia del cine. Es la música de Parque Jurásico. escuchamos porque la música tiene que ver con un autor, con un compositor que va a ser premiado con uno de los premios más importantes en el mundo. El premio Princesa de Asturias, José Manuel. Pues sí, hombre, Joe Williams, Premio Princesa de Asturias. Me parece que más que merecido, ¿no? Eh, John Williams, eh, bueno, pues eh, no sé si decir el más grande compositor de cine, desde luego del momento, uno de los dos más grandes, vamos a decir por lo que va a pasar a continuación, sí, ¿verdad? Claro. Pero una de las figuras indiscutibles. Bueno, cinco Oscar, eh de Hollywood, la vista de Sinder, ET, Star Wars, Tiburón, El Violista en el Tejado, y 52 nominaciones. Esa persona con récord absoluto de nominaciones al Oscar. Bueno, no es porque tenga Oscars, es porque su capacidad para componer para el cine, también para fuera del cine. ¿eh? 52 porque... nominaciones. 52 ¿Qué nominaciones, ¿Qué sí, banda? sí. Bueno, 409 bandas sonoras, Bruno. Es decir, que, por oh. eso bueno, te digo que también ha compuesto para fuera del cine, pero para el cine, más de 400 bandas sonoras, realmente un esfuerzo extraordinario y sobre todo con una calidad impresionante. Uno de los grandes sinfonistas de... la historia del cine porque es que la música de Joe Williams se escucha perfectamente fuera de las películas. Es casi casi es... casi tan importante como en Morricone, ¿no? Bueno, pues casi tan importante como Neo Morricone en otro premio Princesa de Asturias el autor entre otras películas entre otras músicas de la película ése una vez en América. pues John Williams y Ennio Morricone premios príncipe de Asturias este pues año sí, pues sí, Ennio Morricone 92 años, John Williams 88, no sé si hemos tardado un poquito eh, en darle los premios, pero realmente mmm, todo está bien si llega en algún momento es que tenía mm, yo... que nominarles alguna vez al Oscar ¿no? <risa> e efectivamente, bueno, Ennio Morricone también tiene dos Oscars, la verdad, ¿no? uno honorario, que le dieron a toda su carrera y luego otro por los odiosos ocho de Tarantino, mm. con el que se llevó fatal realmente, lo que no obstante para que le hiciera una banda sonora maravillosa como este tema de Débora de Erase una vez en América uno de los temas líricos más bonitos más preciosos de la historia del cine eh, Ennio Morricone es además de un músico extraordinario un auténtico poeta una maravilla con la batuta en la mano una maravilla con el lápiz en el pentagrama realmente dos gigantes de la música de cine dos gigantes de la cultura Bruno Una música Erase una vez en América que seguimos escuchando Un mundo del cine que ha tratado en muchas ocasiones el mundo de la ciencia tan importante en estos días. El mundo sí. del cine nos ha querido reflejar un poquito lo que es eh, la ciencia y los científicos. Ha sido muy importante. Eh, camino en paralelo. ¿Y qué sería el cine sin la ciencia? ¿Y qué sería la ciencia sin el cine? Efectivamente. Y de hecho, el cine ha recogido biografías de científicos, yo no sé si a centenares, pero desde luego muchas. Lo que pasa es que, bueno, para esta noche yo he elegido cuatro películas que nos hablan de científicos que tienen muchísimo mérito por su esfuerzo personal. Cada uno en su estilo, como ahora veremos, cada uno de, de alguna manera, pero todos ellos han sido capaces de vencer grandes dificultades y de ponerse eh, bueno, pues al servicio de la ciencia de una u otra manera, como ahora veremos. Por ejemplo, una película llamada... Escuchamos el tráiler, escuchamos un poquito sobre esa película Una mente maravillosa Estoy en Harvard Dirijo el taller de grandes autores El puñetero de H. Lawrence Creo que deberías comprarte otro libro He leído mucho sobre ti ¿Cómo estás, John? Uh, al principio mi trabajo aquí era trivial, pero... Surgió una visión nueva y... No puedo contarte los detalles ¿Alto secreto? ¿Espías? ¿Operaciones encubiertas? Mm, algo así Y... Uh, ¿Sí? Pues eh, he conocido a una chica ¿No? ¿Una chica humana? ¿Homo sapiens? ¿Una vida. Sí, y en contra de todas las probabilidades me encuentra atractivo en varios <risa> niveles ¿En serio? <risa> Eso es maravilloso Bueno, sobre gustos no hay nada escrito Como esta película, una mente maravillosa Pues sí, pues sí, efectivamente. La película dirigida por Ron Howard en el año 2001 con Russell Crowe, de protagonista, uno de los papeles, o quizá el papel que lo encumbró ya en la fama mundial, con Ed Harris y con Jennifer Connelly. Bueno, el tráiler lo ha contado todo. Es la historia de, de John Forbes, Nash Jr., el personaje de Russell Crowe, que es primero un estudiante de Princeton y luego eh, profesor e investigador en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, allí conoce a Alicia Allardé la chica esta de la que hablaba, una chica encantadora que además fue en la vida real. John Forbes Nash fue el auténtico apoyo durante toda su carrera, durante toda su vida. Eh, en, en el MIT, eh, eh, John Forbes, efectivamente, algo de espías desde de tanto secreto, pues realmente fue contratado por uno de los eh, jefes de, de, del, del MIT, por Parcher Williams, el personaje que hace Ed Harris, eh, para ayudar a los Estados Unidos en la guerra fría contra la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues por la capacidad mental de este hombre, que era um, absolutamente brillante en cuanto al análisis ...de datos, de sistemas... ...y sin embargo... John Forbes Nash era esquizofrénico, es decir, se le reveló en algún momento la enfermedad, lo pasó espantosamente, seguro que si no es por la ayuda de su mujer, que se ve en la película y también fue en la vida real, pues no habría podido salir adelante, porque es una enfermedad mental complicadísima, con un tratamiento que no siempre funciona y que realmente a cualquiera nos dejaría fuera de juego mentalmente por lo menos. ¿No? Bueno, pues este hombre era realmente, como dice la peli y el título, una mente maravillosa, una mente que se sobrepuso a la enfermedad. Y a todo el esfuerzo para servir a su país y además a su trabajo y a su profesión un auténtico ejemplo un ejemplo también es el que encontramos en esta película, el protagonista la historia real, la historia que presenta esta obra titulada La teoría del todo vamos arriba, buenos días Brian, stephen eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física hola hola Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién. La teoría de todo... La película, el protagonista, la historia de Stephen Hawking. Pues efectivamente, la película de James March, esta es del 2014, con un guión de Anthony MacArthur que se basaba en la biografía, en el libro de Jane Hawking. Eddie Redmain es el protagonista, un exitazo mundial en este papel de Stephen Hawking, realmente difícil pero también muy lucido. ¿no? Felicity Jones es el personaje de Jay Wilde, la primera mujer de Stephen Hawking. Bueno, la película cuenta pues toda la vida realmente. Desde que Stephen Hawking es un estudiante, como acabamos de, de oír, en la facultad pues eh, conoce a la que fue su primera mujer a su novia, Jay Wilde eh, en los años eh, 60 y a lo largo de 25 años, pues mantuvieron ese matrimonio, mm, todo el mundo sabe cuál es la vida de Stephen Hawking porque ha sido verdaderamente, este no hay que discutirlo, un auténtico ejemplo para todo el mundo, ha, ha quejado de esta terrible enfermedad que lo postró realmente pronto en una silla de ruedas y al que le daban además pues algo así como dos años de vida, ¿no? bueno, los dos años de vida afortunadamente se han muchísimo más y Stephen Hawking ha podido investigar, trabajar, escribir divulgar hablar y moverse, porque realmente lo de este hombre era un auténtico milagro cada uno de los días que ha vivido, y realmente ha vivido muchos por fortuna, ¿no? La película es toda la vida de Stephen Hawking, como digo, Eddie O'Neill estuvo estupendo en este personaje, y yo creo que es una película que podemos recordar y podemos siempre homenajear a este Stephen Hawking, otro auténtico ejemplo para la humanidad. Un ejemplo para la humanidad es también la científica más grande de la historia Marie Curie en la vida no se debe temer nada todo debe ser comprendido ¿los caballos pueden ganar el premio Nobel? no, solo los hombres tu madre es una excepción ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo nuestro radio irradia desde su interior como tú los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer Lo ha dicho el trailer la primera mujer que fue premio Nobel Marie Curie. Efectivamente, esta es la peli de Marie Noël del año 2016 y es la tercera vez que el personaje de Marie Curie ha llegado a la pantalla y nos queda todavía una porque va a llegar pronto la película que protagoniza a Rosamund Pike en el mismo personaje, claro. Carolina Gruzka es la protagonista con Ariel Goldhardt y Charles Berlin en los papeles protagonistas y la película cuenta... Por supuesto, eh, parte importante de la vida de, de Marie Curie. La película esta me refiero, la, la del año 2016, ¿no? la, de, la de Marie Noël. Eh, al poquito de, de empezar la, la película, cuando, cuando Pierre Curie, el marido de Marie, obtuvo el premio Nobel de Física, pues murió, falleció en un accidente y se quedó ella sola con dos niños. Bueno, empeñada en trabajar, en estudiar, prácticamente con todo el claustro en contra, porque nunca se ha visto bien, ¿verdad?, que una mujer destaque tanto en el terreno de la ciencia. A pesar y de todo eso, ella se empeñó y consiguió seguir avanzando, ganó como contaba ya su marido un premio Nobel y después el segundo, una mujer que ha tenido dos premios Nobel un caso verdaderamente único en la película también vemos la, la, la parte interior digamos, de la vida de Marie Curie se enamora de un colega suyo, de un científico que está casado, tiene una relación tormentosa, mucho más cuando la mujer de él hace pública la relación entre los dos eh, amantes y bueno, la verdad es que la película cuenta ese momento y, y esa Eh, ese afán de superación de Marie Curie por un lado, por progresar y por trabajar en su ciencia hasta límites que le costaron la vida al final Y por otro lado, la parte digamos, íntima en la que tampoco ella se dejó vencer, siguió siendo fiel a sus convicciones todo el tiempo y las relaciones le duraron pues lo que <risa> tenían que durar, porque la vida es así, pero no porque ella se rindiera en ningún momento. Otro de estos personajes, en este caso además femenino, yo creo que haremos un, un especial de, de mujeres importantísimas en el cine, porque hay tantas, ¿verdad? Pero en el terreno de la ciencia, Marie Curie es verdaderamente el ejemplo a seguir. Y otro ejemplo de película... Película sobre científicos, sobre ciencia, una película que nos hace sonreír, una película extraordinaria, titulada El Profesor Chiflado. Cal, ¿cuánto tiempo lleva usted en la cátedra de esta universidad? Oh, mmm, diría que eh, yo, eh, antes de mi nombramiento como consejero estudiantil en la USC, hará tres años. No, cuando me gradué, es decir, dos años antes. No, no, no. Di clases de botánica en una escuela privada. Me decidí por la botánica, pero lo que realmente me gustaban eran las ciencias. Creo que debería retroceder a aquellos tiempos en que me gradué en la facultad. ¡Cuánto tiempo! Dos años y 22 minutos ahora. Kelp, si mal no recuerdo, creo que le dije a usted cuando llegó aquí lo mismo que a los demás profesores de la facultad, que no estaba dispuesto a permitir que ningún miembro de mi profesorado usara los materiales de enseñanza de la universidad para sus experimentos personales. ¿Acaso no me expresé con suficiente claridad? Bien, sé que tengo muy buena memoria. Dígame que él el... ¿No fue aproximadamente seis semanas más tarde que realizó usted un pequeño experimento sumamente interesante ante su clase? Uh, veamos. Uh, creo que era Hay algo... Hay una película que nos recuerdas esta noche aquí, hablando de sí. ciencia en el mundo del cine. Es esta, es un clásico, El profesor chiflado. Bueno, yo creo que el mejor científico de todos los que hemos oído esta noche Bueno, es broma, naturalmente Película del año 63, eh, dirigida, escrita, producida, protagonizada por Jerry Lewis en su mejor momento Una auténtica obra maestra El otro día hablábamos de las películas que proceden de un libro, de una novela Bueno, pues seguramente este profesor chiflado viene del doctor Jekyll y Mr. Hyde ¿no? Porque la transformación del bueno de Julius Kelp, este profesor de química absolutamente desastroso que encuentra una pócima milagrosa y que, de repente, se convierte en un ser maravilloso. Este Body Lab que encandila a todo el mundo, profesores, alumnos, naturalmente a su novia Estela Stevens, la rubita del momento a la que eh, Jerry Luis se confiesa absolutamente enamorado. Bueno, Body Lab es un hombre elegante, apuesto guapísimo, seductor pero es una mala persona, es un mamonazo con todas las letras, sin embargo Julius Kelp, que es un desastre, chiquitito apocado, feo, es un hombre buenísimo, es todo un pedazo de, de, de corazón, este es el mito de Jackie Lehigh también, de alguna manera, y la película lo que es, es una sucesión inmensa de momentos divertidos acabamos de escuchar aquí, bueno, simplemente cuando Julius Kelp abre su reloj y suena esta marcha militar ensordecedora que al pobre rector le pone de los negros, Naturalmente, ser rector de una universidad en la que trabaja Julius Kelp es verdaderamente para perder la cabeza. ¿no? Pero en ese momento ya ha habido cuatro o cinco gags y la verdad es una situación de, de una, una eh, continuidad de chistes que no termina nunca a lo largo de la película. Una película realmente divertida y además yo creo que muy interesante con esta eh, vuelta de tuerca, como digo, del mito de Jekyll Hyde Jerry Lewis en su mejor momento, por no eso chiflado, una obra maestra del cine cómico. La verdad es que el mundo del cine también nos eh, deja personajes, eh, historias eh, que quedan para siempre, y esta es una de ellas, eh, la del profesor Kelp, es uno de los personajes eh, del mundo del cine, de la historia del cine, eh, que están ahí, pase lo que pase, y sí. fíjate que ha pasado muchos años eh, de esa película, pero es que aunque pase mil, seguirá sí. ahí, ¿eh? Efectivamente, y además ni siquiera Eddie Murphy, con esas dos versiones del profesor chiflado que hizo, mm. después le logra, ni por asomo, acercarse a la calidad y, y, y, por supuesto, ni siquiera la diversión de la película de Jerry Lewis del año 63, fíjate, se ha pasado, ¿verdad?, pues casi 60 años, y aquí sigue inmortal este Julius Kelp, el personaje de Jerry Lewis. El mundo de la ciencia y los científicos cómo han sido tratados por el mundo del cine que nos lo ha contado aquí en el Callejón. José Manuel Esquivano. José Manuel, mil gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo.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 Eh, vamos, que, que es imposible oírte. Como cuando estás buscando una señal de radio y se oye... Que vamos a conectar otra vez contigo, Javier. Porque estás un poquito raro. Estás un poquito raro y con Javier nos vamos a ir hasta Brasil, con Javier Sevillano. Porque señales del fin del mundo esta noche...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 los ríos son los que más están sufriendo, sobre todo en la, en la Amazonía gracias al señor Bolsonaro que es el, el discípulo torpe de Donald Trump. Sí. Hoy, que no por cierto, hacer, acaba de anunciar es, Bolsonaro que va a dejar la ONS. que va a dejar la ONS. Sí, bueno, también. Claro. Sí, Lo sí, que le sí. Es un poco es que, más que, ¿Dónde va no es uno que va es que, al otro? Es, es, que es una cosa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 Eh, está, está la cosa fatal Está la cosa fatal eh, Perdemos a Javier Sereñano Una de las cosas de, Como decía, de señores del fin del mundo Es que no está la tecnología Tan preparada para comunicarnos No nos acerca eh, Nos acerca cachitos Si pasan esta serie de, de cosas eh, Javier, en sí, el ¿sabes? Mato Grosso Se encuentra ¿sabes? en este estado de ¿sabes Brasil quién, este, ¿Sabes río, quién ¿no? tiene la culpa? De que se haya cortado Un michi que tengo por aquí que cada vez ha, ha, se ha puesto la el parte gatito. en una tecla y ha cortado el gatito, Ajá, o sea míralo la echar de la mesa porque me va ¿Eh? a cortar otra está por ¿Eh? aquí rondando en cuanto me o sea, hablar. ha encontrado la forma la, de la tecla, ha encontrado claro. la tecla de putearme más sí. <risa> ya sabes que los gatos claro, bueno, claro. comentamos está diciendo, comentando. yo intervengo, no le fastidio pero ahora te vas a enterar Al, bien está durmiendo, en cuanto me escucha hablar se sí. levanta el jodido <risa> bueno, pues estos, estos eh, nativos que eh, de, de esta parte del de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 recursos naturales de vida. Bueno, señorito, para julio a lo mejor te vemos, ¿no? Pues para julio, no sé, habrá que planificar unas vacaciones, o este año no. no, no eh, sé. Este, año es... vacaciones... este año no toca. Sí, este que... año no toca. Las vacaciones para agosto, ¿no? ¿no? ¿eh? La, el, realizaremos claro, el programa ser, en, en, en, chulo, en, ¿no? en, en En agosto, exactamente, el casoplón. Claro, o casoplón la cabaña, nos... la cabaña. Podríamos ir a Wuhan. Javier <risa> Sabiano, muchas gracias mañana. Volvemos a mañana a las doce y media, a las once y media en la Comunidad Canaria. Gracias. Son las cuatro de la madrugada, las tres en la Comunidad Canaria.